en Onda Cero. Buenas noches, tenemos que hacernos eco de una alarmante información de última hora un avión B2 ha lanzado una bomba nuclear en el centro de la ciudad, según han informado fuentes del departamento de defensa ha descolgado su carga al este de la población a 20 kilómetros de altura los vientos y la inercia han provocado que la carga explosiva caiga sobre el centro de la ciudad, la detonación según esas mismas fuentes ha tenido lugar a 450 metros de altura cuando los dos bloques de uranio enriquecido que la bomba llevaba en su interior chocaron entre sí, entonces según testigos, un rayo de luz se dirigió hacia tierra y se clavó en el suelo el relámpago se proyectó a la velocidad de la luz, se ha abierto un cráter de 400 metros de diámetro y 100 de profundidad en los primeros segundos miles de personas desaparecieron como engullidas por un agujero negro, la onda expansiva se proyectó hacia los alrededores de la ciudad ha sido descrita como una pared de fuego, escombros y vientos las diferentes informaciones parecen confirmar que todo en 5 kilómetros a la redonda ha sido destruido, no queda ningún edificio en pie, en los alrededores de la ciudad los datos no son más optimistas se habla de un 98% de viviendas destruidas la onda se extendió a más de 600 kilómetros por hora, la temperatura llegó a alcanzar 1000 grados, en 10 kilómetros a la redonda caerán el 98% de los edificios más de 3 millones de personas han muerto síguenos por internet en OndaCero.es <risa> Lo que habéis oído, así comienzan los informativos, los boletines informativos, es una ficción, repetimos, una ficción, pero es algo que puede ocurrir, está basado en una simulación real. Así serían las cosas Es una simulación real de lo que sería la caída de una bomba atómica sobre una ciudad Sobre exactamente Madrid Sería una catástrofe de proporciones impensables Lo que habéis oído, insistimos, es una ficción Nos ha ayudado nuestro compañero José Manuel Gra Gabriel Nunca pasaría algo así Pero hay más de 20.000 bombas capaces de provocar esto Hasta hace nada lo creíamos impensable Pero hace 100 años también lo creían. Primera Guerra Mundial, 28 de junio de 1914, el asesinato del heredero austriaco en Sarajevo a manos de un nacionalista abrió la caja de los truenos. En Europa reinaba la paz hasta ese día. El imperio Austrohúngaro húngaro dio un ultimátum a Serbia, país al que se acusaba de haber apoyado el crimen. La respuesta no tarda, se produce el ataque. Alemania apoya, declara la guerra a Rusia. Después a Francia, que es apoyada por el Reino Unido. El mundo se divide en dos bloques. Por un lado, la triple alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y por otro, la triple entente, con Rusia a la cabeza, con el apoyo de Francia y Inglaterra, y finalmente con Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, acto seguido declara la guerra a Francia, dos mundos enfrentados, otra vez, Alemania la cabeza del eje, Italia apoya, después se une Japón, al otro lado los aliados con Francia, Reino Unido, finalmente Estados Unidos entra en guerra y los apoya, prácticamente casi casi igual. 2014, 100 años después de la Primera Guerra Mundial 75, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se ha partido nuevamente en dos a un lado del muro de Berlín estaba Europa Occidental con Francia y el Reino Unido junto al resto de los países occidentales a la cabeza de Estados Unidos insistimos, el mundo estaba partido en dos lo continúa, cayó el muro pero continúa partido en dos al otro lado está Rusia Las fronteras no se han quebrado. Ucrania es el campo de batalla. En Europa y Estados Unidos luchan por su dominio. Rusia reacciona. El primer ministro ucranio pronuncia las palabras mágicas. La agresión militar de Rusia en territorio ucraniano llevará hacia un conflicto militar en Europa. El mundo no ha olvidado la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia ya quiere comenzar la Tercera Guerra Mundial. Torkinov acusa a Rusia de querer provocar una guerra a escala global. La tercera guerra mundial, sus palabras generan un debate internacional. Nadie creía hasta hace nada que se pudiera provocar una ruptura. así la grieta se está abriendo. Más que nunca, el mundo vuelve a estar partido. Hay ah, eso sí, una gran diferencia. En la Primera Guerra Mundial murieron 20 millones de personas. En la segunda, entre 40 y 70 millones de personas. No será nada comparado con lo que puede pasar ahora. Hay armas nucleares. El mundo entero puede venirse abajo. Hace no muchas horas, desde Ucrania, la enviada especial de Onda Acero, Leticia Álvarez, nos enviaba esta crónica. Así están las cosas en este momento. La misión de la Oste junto a los representantes rusos que han liberado a los observadores internacionales ya ha hablado en rueda de prensa dicen que todos están bien y que han pedido y esperan que se detenga la escalada de violencia en el este de Ucrania minutos antes de empezar esa rueda de prensa le preguntábamos al embajador enviado por Vladimir Putin qué le parecía la situación en Odessa y no ha querido hacer declaraciones públicas mantiene el silencio mientras el gobierno de Kiev ha decretado dos días de luto por las más de 40 personas fallecidas Moscú ha acusado directamente hace apenas unos minutos a Kiev de tener las manos ensangrentadas por permitir este ataque y es que llama la atención que todavía no se haya condenado el incidente de Odessa muy cerca de donde nos encontramos en Slavians siguen los enfrentamientos al parecer aumentan de intensidad según las últimas informaciones los militares ucranianos estarían ya muy cerca de controlar el bastión prorruso de Slavians y decía no puede volver a ocurrir nada similar porque existen bombas atómicas pueden ser refreno Pero si la cuerda se tensa demasiado, puede provocarse una auténtica tragedia. Y se ha vuelto a pronunciar desde la más alta Tercera de lo del Poder una expresión que da miedo a todos. Y sobre eso vamos a debatir y vamos a hablar esta noche. La Tercera Guerra Mundial. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿No puede ocurrir? Decimos que no puede ocurrir, pero es que lo decían todos y ni siquiera se imaginaba que se pudiera romper esa Belle que se estaba viviendo hace 100 años. Y después se desencadenó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. No puede ocurrir, pero se ha escenificado un poquito eso que decía yo al comienzo. El mundo está partido en dos, sigue partido en dos, atávicamente el mundo está partido en dos y hay que tener cuidado, ¿no? Sin ninguna duda. Eh, a mí me ha impactado un poco la, la representación que, que hemos hecho sobre la, la bomba nuclear y me ha recordado, que, y quería hacer ese, ese primer apunte, uh -huh. a Oppenheimer. Oppenheimer es uno de los padres creadores de la bomba atómica, era un judío alemán que consideró que pelear por conseguir la bomba atómica era lo que había que hacer para frenar eh, el expansionismo de Hitler. Luego, cuando vio los efectos de esa bomba atómica, eh, fue el principal crítico del uso de las bombas atómicas que él principalmente había, había ideado, incluso le quitaron el, del trabajar para los Estados Unidos, aunque luego le, le volvieron. Es decir que muchas veces cuando ves a un enemigo, todo Eh, lo justifica, cualquier cosa es posible y eso es exactamente lo que está pasando en, en estos momentos eh, Putin eh, tiene razones desde mi punto de vista eh, justificadas para pensar que eh, el avance de Occidente eh, está llegando más allá de, de su seguridad que aquello que era la gran Rusia ha dejado de ser ¿Y qué? Eh, ¿Por qué? Pues, um, sin ninguna duda, eh, siendo objetivos, hay que decir que Ucrania tuvo un, un, un cambio de, de gobierno que se podría catalogar como un golpe de Estado, como un cambio eh, desde el punto de vista eh, ruso ilegítimo, eh, y entonces él, a partir de ese momento y de otros momentos, eh, antes eh, la URSS, ...tenía un montón de países y esos montones de países se han ido no solamente alejando de Rusia... ...sino que algunos de ellos incluso están dentro de la OTAN y están dentro de eso... ...y entonces Putin eh, considera que su expansionismo, eh, que podría ser similar al de alguno de esos que, que llevó a, a las pasadas guerras... ...está justificado. Por otro lado, o eh, eh, Obama eh, tiene eh, eh, sus preocupaciones... Hay, eh, eh, por un lado, el conflicto con, con Siria, que, que estaba más o menos larvado y que ahora ha vuelto a, a crecer. Está el tema de, de Ucrania, en el cual... Eh, eh, no considera eh, que lo de Ucrania haya sido eh, nada ilegal sino que lo que ha sido ilegal es lo que ha pasado eh, con, eh, con esa anexión que han hecho de, de Crimea que además tiene un conflicto y además bastante eh, cada vez más peligroso en la península de Corea y sobre todo y por, y por encima de todo incluso por encima de este enfrentamiento eh, con Putin eh, él sabe perfectamente que Putin es un enemigo a batir, pero que el gran enemigo sigue siendo China, y que China puede aprovecharse de ese, eh, de ese conflicto, porque como luego vamos a tener tiempo para, para demostrar, yo defenderé que Estados Unidos, eh, iba a decirse la refanfinfla, que sabéis que es una palabra que me gusta, Pero no quiero que terminar escribiendo un libro como escribió Lorenzo, como me llama poderosamente la atención. Yo tendría que llamar un libro Refan Finfla, que queda eso. Pero yo sí creo que Estados Unidos va a hacer eh, eh, todo lo posible contra Putin, pero que Estados Unidos está, sigue mirando a, en esta tercera guerra mundial a China. Tenemos que volver a recordar, porque hay muchos mensajes de gente que, que se, se ha asustado y se ha impactado. Era una reconstrucción basada en un ensayo que se hizo, una dramatización informática, pero real, que se hizo en el año, creo, 2004-2005, sobre cómo sería la caída de, de una perfecto. bomba atómica sobre, sobre Madrid. Pero, en cierto modo, no nos sirve para alertar que, como no tengamos eso de cuidado, existe capacidad para hacer real... ...aquello que dijo Albert Einstein... ...la Cuarta Guerra Mundial... ...la tercera no sé cómo será... ...pero la cuarta será a palos y a pedradas... ...porque puede ocurrir algo verdaderamente terrible. Yo hace... hace ...fíjate, yo trabajaba en un diario desaparecido... ...que es el diario ya... Por, ...por lo tanto hace 20 años... ...yo tuve acceso a un informe... Eh, ...procedente de la Unión Soviética... ...en el cual, en un mapa... ...habían marcado los sitios... ...donde eh, eh, la Unión Soviética... Eh, eh, ...de aquel entonces... ...atacaría... Y entre esos que atacaría estaba, eh, estaba marcado eh, Madrid. Es verdad que estaban marcados las bases americanas, estaba marcado Barcelona y estaba marcado Madrid. Porque en el caso de que hubiera una guerra nuclear, que esperemos que no la haya, sí, evidentemente, eso, por supuesto. Pero mm, en esos planos estaban muchas ciudades europeas y entre esas ciudades europeas una de ellas era madre. Vamos a escuchar muchas voces esta noche, estará Cristina Martín autora del libro Perdidos con nosotros eh, más adelante también eh, va a estar eh, María José Pérez del Pozo, la vamos a escuchar en diferentes eh, cortes, es profesora de la Universidad Complutense estará el historiador y periodista Iván eh, Jiménez, también el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá y el redactor de la revista Año Cero, Miguel Pedrero Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno Miguel, la Tercera Guerra Mundial evidentemente no es una quemera, es algo que, que puede ocurrir es algo que según algunos analistas eh, sucedió ya, llaman hacia la eh, guerra fría y la cuarta sería otra cosa, independientemente de todo eso lo que este evento y lo que este suceso uh -huh. que tenemos que tomar con toda la cautela con toda la uh -huh. tranquilidad del mundo pero lo que vuelve a demostrar y lo que nos pone sobre la mesa es que quizá el muro de Berlín cayó físicamente, pero la realidad es que sigue estando partido todo absolutamente en dos no bueno el, el mundo es un es un tablero de, de ajedrez y gana el, el que el que resiste y el que y el que tiene una visión más amplia de, de, del futuro de los hechos incluso el que sabe leer el pasado yo estoy convencido de que si no existiera el armamento atómico Eh, ya hubiésemos tenido una tercera guerra mundial yo creo que esa capacidad eh, disuasoria es la que finalmente ha provocado que no se, no se llegara muy paradójico, ¿verdad? muy paradójico, pero no se ha llegado precisamente al enfrentamiento directo por eso aunque ha habido muchos enfrentamientos indirectos yo sí soy de la opinión que ya hemos vivido la tercera guerra mundial no fue la, la guerra fría ¿no? Y, y actualmente en un mundo mucho más eh, multipolar, con una serie de de, de actores, ya no hay dos grandes potencias hegemónicas, ya no es la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que están los llamados BRIC, ¿no? Está, está Brasil, está Rusia, está China, incluso está, está India, está Francia, Gran Bretaña, es decir, que el mundo es mucho, mucho más complejo, ¿no? En el caso de Ucrania yo creo que Putin no ha tenido eh, más remedio que, que actuar, pero incluso yo creo que, que ha actuado un poco a desgana, ¿no? Obligado, Por, por las circunstancias, es que hay que darse cuenta de la situación complicada que vive Rusia, ¿no? Hablaba antes Fernando, decía acertadamente, que después de la desintegración de la Unión Soviética, infinidad de, de, de zonas bajo la influencia soviética, ex repúblicas soviéticas, no solamente es que se fueran a la, a la esfera occidental, sino que hasta llegaron a entrar en la OTAN, ¿no? Y de hecho, los analistas de inteligencia rusos están convencidos de que, Hay eh, un plan, un objetivo claro, y es eh, crear una especie de cordón sanitario que aísle Rusia del resto de Europa, Estonia, Letonia, Polonia, Lituania, y ahora Ucrania, es decir, Rusia está absolutamente eh, rodeada, con lo cual, bueno, ha tomado la opción... De, de, de anexionarse Crimea, pues porque no tenía ninguna otra opción. Y luego hay otra cuestión en toda esta historia de Ucrania, que tampoco se comenta mucho en los redes, un, un segundo solo. Sí. Eh, Estados Unidos tiene ese cordón que Rusia ha perdido, porque el cordón de, de Estados Unidos con respecto a Rusia es Europa. Claro. Eh, sin embargo, Rusia, que tenía su cordón con todo el bloque del Este, como, como hemos dicho, lo, lo, lo ha perdido, con lo cual Rusia, Estados Unidos está encantado pasando de Europa, pero está... Perdona, pero es decir porque hay que ver también que el otro lado eh, el otro lado están mucho más tranquilos y mucho más relajados, cosa que no es de Putin, ¿no? claro por supuesto Putin está mucho más nervioso pero ya para terminar con lo, con lo de Ucrania, un aspecto que yo creo que sobre el que no se ha andado demasiado ¿no? y es ese ese golpe de, de estado en, en Ucrania, yo creo que debemos llamarlo así, ¿no? Gol entre comillas ¿no? golpe de estado ¿Quiénes lo dieron? ¿Quiénes estaban detrás? En realidad tenemos que hablar de fuerzas nacionalistas, derechistas e incluso ideología nazifascista, ¿no? ¿Quién, ¿Quién ha armado esa gente? ¿De dónde ha salido? Eh, ¿Cómo eh, un grupo de radicales han llegado a, a crear una estrategia de acción directa en las calles que ha acabado con un gobierno? No hay muchos que sospechamos que en realidad lo que, lo que ha pasado en Ucrania ya ha pasado muchas veces en, en otras partes de, de, en este caso de Europa ¿no? hablamos de los ejércitos secretos ¿no? de la famosa red Gladio en Italia que se ha descubierto que ha salido toda la información y que sabemos prácticamente lo que había detrás era un ejército secreto dirigido por la CIA y la OTAN cuya finalidad en el caso de Gladio en Italia era si la Unión Soviética invadía Europa actuar pero como esa invasión no se produjo, actuaron de otra manera, ¿no? creando desestabilización, el caos, intentando por todos los medios que el Partido Comunista Italiano, en su momento, en los años 70 y 80, muy potente, no llegara al poder. En realidad, yo estoy convencido de que estas redes, gladios, estos ejércitos secretos dependientes de la CIA y la OTAN, siguen funcionando, y la operación de Ucrania se podría leer de esa manera. ¿no? Es decir, es, sería un ejército secreto, una parte de esa gran red gladio en toda Europa Occidental. Una de las eh, amenazas en, de Putin hacia Ucrania, hacia el resto del mundo y hacia el resto de Europa, es cortar el suministro de gas. Es decir, que es la gran, eh, la gran fuente, eh, Ucrania se ha convertido en el, en el sitio eh, a través en, del cual pasa el gas y el petróleo que se genera en eh, la Unión Soviética y que nutre en gran parte... Europa. ¿Pasará eso? Bueno, pues se lo preguntábamos a María José Pérez Del Pozo, esa es profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, si nos decía lo siguiente. La, la economía rusa es una economía muy dependiente de la venta de gas. Eh, su principal área comercial es Europa. Eh, por lo tanto lo tiene mucho más difícil Europa para buscar otros eh, otras fuentes de suministro eh, al menos de una así a corto o medio plazo eh, que Rusia mm, para cortar el gas a Europa no es a posición de ninguna manera su economía está to totalmente vinculada a la exportación de hidrocarburos y especialmente a Europa eh, por lo tanto si sí, sería hacerse el harakiri si decidiera cortar las vías de suministro a Europa Esa es eh, la opinión de María José Pérez en Del pozo. Eh, Fernando, ¿tú qué opinas? Yo creo que es verdad, es verdad que, que hay países de, de Europa como Alemania que tiene el 40% de su gas, lo recibe de, de Rusia, o Francia el 18%, Italia el 20%, España está en blanco cero, uh -huh. España Nos podemos libres, defender, ¿eh? podemos prescindir de esto de, de, es de, de, de, de, de los, los rusos, claro, ¿no? Y nosotros tenemos otra dependencia. Eh, lo que está claro es que el problema no solamente es de los rusos, el problema es de Europa, el problema es de los alemanes, el problema es que Merkel ha estado hablando con Obama y Obama presionando, presionando, oye, poneros duros, poneros duros, y Merkel le ha dicho oye, que me voy a poner yo duro, si yo no yo necesito a, a, a Rusia para sobrevivir, vamos a buscar Eh, caminos para que ese gas europeo lo sustituyan por otro lado, que eso es lo que pueden hacer. Pero ya estamos hablando de años vista, pero también es verdad que Rusia lo que está haciendo ahora, y que ya se ha dicho, es eh, planificar un gasoducto para venderle a India su propio gas. El, el propio, el, oleoducto que pasaría por China y que, por lo tanto, los chinos, además, se beneficiarían de que fijaros cómo se van definiendo, sí, sí, todo, definiendo lo, lo, lo que, pero, pero no se, si se produjera esta tercera guerra mundial Ni Rusia dejaría de vender, ni Europa dejaría de comprar. Allí, a propósito de este asunto del corta del suministro de gas, me ha llamado mucho la atención, poderosamente la atención. <risa> la atención, una frase de Obama que decía, no pasa nada si Rusia corta el suministro de gas. Nosotros, Estados Unidos, ha reconvertido totalmente su producción de gas y su producción de hidrocarburos, su producción de petróleo, lo ha convertido total y absolutamente, nos no lo podéis comprar a nosotros. Y todo esto tiene que ver con algo que está cambiando absolutamente el panorama internacional, no nos estamos dando cuenta, pero es que ya lo ha cambiado, que es el fracking. Se está generando petróleo y gas de otra forma y resulta que Estados Unidos que era un país que necesitaba intervenir en Oriente Medio para poder eh, suministrarse gas y petróleo, poder dominar aquellos países, ya no le hace falta porque lo tiene en su territorio gracias al fracking. Bueno, ¿cuántos programas tenemos para esto, no?, porque, porque es que es un tema amplísimo. El, el fracking o fractura hidráulica es un método de extracción de, de hidrocarburos que en realidad, eh, pues bueno, se trata de, de, de extraer esos hidrocarburos del esquisto, ¿no?, es una técnica bastante violenta con el medio ambiente, eh, porque, bueno, se usan toda una serie de elementos químicos, agua y arena que se meten ahí a presión en el esquisto para que salga para que salgan estos estos hidrocarburos. Y, y es cierto que esto lo está cambiando absolutamente todo. En el 2013 tuvo lugar una, una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y precisamente el tema principal O el tema sobre el que giraba esta reunión era precisamente el fracking y cómo eso iba a cambiar toda la geoestrategia mundial y, sobre todo, la estrategia de, de los Estados Unidos, ¿no? Y gracias al fracking se pueden explicar muchas cosas. Se puede explicar, por ejemplo, que, que Obama no apretara más el acelerador en Siria, por ejemplo. ¿no? Eh, se puede explicar esa nueva política que de pronto, de un día para otro, tiene Estados Unidos con Irán, de apaciguamiento, de llegar a, a, a ciertos acuerdos, ¿no? Y la clave de todo ello está en el fracking, ¿no? Porque esos países productores y exportadores de petróleo y de gas, probablemente ya no sean tan importantes para Estados Unidos en, en un futuro. Y quizá por eso está pensando tanto el acuerdo y no le importa que corte el, el claro. suministro, porque saldría extraordinariamente beneficiado de eso a la larga, saldría Estados, Estados Unidos. Estados Unidos. La paradoja, ¿eh? Pero a Rusia tampoco le importa, porque como bien decía Fernando, ya está llegando a acuerdos con China para llevar ese oleoducto a la India, con lo cual, bueno... Todo sí. queda en casa. Sí. Continuamos con la rosa de los vientos dentro de unos minutos, eh, hablando un poco sobre la situación mundial a partir de lo que está sucediendo en Ucrania, después de las noticias y después de la actualidad que nos cuenta Ismael de teresa en Onda Cero, vuelve la rosa de los vientos. <risa>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 En la rosa los ventos y continuamos en onda cero continuamos dentro de unos instantes con ese debate con esa tertulia a propósito de lo que decía el primer ministro ucranio sobre que Putin quería una tercera guerra mundial estamos dibujando la situación estratégica a nivel internacional pero antes de todo ello os damos más pistas sobre el concurso de esta madrugada en Almadilla rosa ventos Y además mandamos un recuerdo enorme a todos los periodistas que sabéis que hemos pasado hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa y se, sabemos que hay. Muchos que se juegan la vida todos los días, así que en un día como el que estamos haciendo esta reflexión de la Tercera Guerra Mundial, pues con más motivo todavía. Pues hay que decir que nuestros invitados de esta noche ocultos no tienen nada que ver con la guerra, sino que gracias a Dios intentan ambientarnos para que la cosa vaya un poquito más tranquila. Ambos son de, de Texas son unos de los máximos representantes de la música country de edad Asimilar los dos llevaron carreras paralelas y en un momento dado formaron un grupo un grupo conjunto que además estaban incluidos otros dos colegas y bueno pues si antes poníamos una nota musical que he visto que la gente no se ha quedado muy bien quién podría ser yo creo que con la voz de este personaje la cosa va a quedar ya mucho más clarita Baby No, Fernando, no Julián Díaz. <risa> <risa> Como sabes que los estaba pinchando. Ah, porque no sé, me ha venido así en la inspiración, Bueno, ya sabéis que en Almohadía AlmaDíaRosaVientos y en rosa.vientos@onda0.es nos podéis decir quiénes son estos <risa> dos músicos de Texas y estadounidenses de los vientos en onda cero. La tercera guerra mundial en la Rosa de los Vientos, esta edición especial de nuestro programa, edición especial de materia reservada, con muchísimos comentarios en Twitter, con almadilla Rosa Vientos. espectacular, todo lo que estáis eh, contando y todo lo que estáis eh, participando. Vamos a hacernos eco de algunos de esos mensajes, nos quedan muchas cosas por delante todavía. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas de nuevo. ¿Qué nos están diciendo nuestros oyentes? Reacciones al comienzo a lo Jordi Evole, pues por ejemplo Ana Gutiérrez dice que hay nerviosismo total por lo que se vive en Ucrania. En Twitter Vicente, o Vicentín Ortiz, dice que espero que nunca haya que escuchar algo parecido Iñaki Teiza decía, me meto en la cama, pongo la rosa de los vientos, escucho el rato de la bomba, me meto debajo de la cama <risa> eh, Algo parecido le ocurrió a Paco Orellana, dice, ya os vale, medio dormido y con lo de Rusia he pegado un bote en la cama No les ha gustado tanto a Carlos Laguna y Life Ibérica, Carlos decía que no le ha hecho ninguna gracia Y la Ibérica, una broma de mal gusto Accitano dice, encender la radio con el inicio del informativo y quedar paralizado escuchándolo, ¿será que ya no nos parece tan imposible? Luego hay interpretaciones, opiniones como Rafa Pastor dice que la tercera guerra mundial ya la tenemos no de ejército, sino de, con, de economía o económica, Alemania versus Estados Unidos esta Rafa y Pérez Gali dice que si no hubiera intereses comerciales entre países, en Ucrania ya se habría desatado una guerra con coaliciones internacionales y finalmente os plantean cuestiones, Pedro Ángel dice si es posible una alianza ruso-alemana e Iván Jiménez, si la independencia energética de Estados Unidos, él opina que será la clave en las próximas décadas, porque podrá elegir mejor sus intervenciones y os pregunta si la red Gladio sigue, sigue activa. Muchos comentarios. Si seguimos eh, recibiendo vuestros comentarios con el María Rosa Rosavientos, en la Rosa de los Vientos, en eh, Twitter, todo aquello que queráis eh, comentar. Seguiremos haciéndonos eco de vuestras opiniones, vuestras preguntas. Vamos a abrir. Dentro de unos instantes vamos a estar eh, también con eh, Cristina y Jiménez. Dentro de muy pocos días, muy pocos días, se reúnen los hombres más poderosos del mundo y evidentemente se va a hablar de este asunto. Pero queremos situarnos en un eh, polo que eh, creo que es muy importante. Hace no muchos años, un informe de la CIA, Miguel Pedrero, decía que el mundo se enfrentaba a una posible conflagración internacional con dos eh, polos enfrentados, Estados Unidos y China. Sí, eh, bueno, la, las relaciones de, de China y Estados Unidos son tremendamente complejas, ¿no?, y evidentemente están constantemente en guerra, no en una guerra directa, pero sí una guerra psicológica de información, una guerra económica, una guerra política. De hecho, hay, hay analistas de inteligencia de, de Estados Unidos... Bueno, en la administración Obama piensa una cosa. Lo que piensan es que, es que los chinos son muy listos, muy inteligentes, y piensan a muchos años vista. En Europa Occidental estamos acostumbrados a gobiernos de cuatro años. Nuestros gobernantes piensan a uno o a dos años como mucho, porque saben que dentro de cuatro quizás no estén. Los chinos no. Los chinos pueden pensar a 50 años vista. Y ellos llevan una estrategia eh, muy clara, que desde mi punto de vista, en su momento ahondé mucho en esta historia, siguen las directrices del famoso Sun Tzu, del famoso libro del arte de la guerra, ¿no? Y es que están desarrollando una guerra económica, ¿no?, y de hecho en Estados Unidos, eso, eso es lo que piensa en la administración Obama, es una guerra económica. China es militarmente eh, muy inferior a Estados Unidos, muchísimo. ¿no? Lo único que le salva es que tiene lo que decíamos antes, armamento nuclear, no es capacidad disusoria, pero militarmente es muy inferior. Entonces, lo que están intentando y lo que han logrado ya es eh, invertir, ingentes cantidades de millones de dólares o millones de euros en Estados Unidos y al revés, es decir que los intereses económicos entre Estados Unidos y China de China en Estados Unidos y de Estados Unidos en China sean tan fuertes que eso pare los pies a Estados Unidos en muchas actuaciones y hemos tenido declaraciones de Hillary Clinton en ese sentido, ¿no? diciendo, hey, que los chinos son nuestros banqueros un poco de cuidado, eso lo ha dicho públicamente ¿no? entonces eso lo hacen Eh, muy bien, fíjate, no hace mucho han llegado una serie de acuerdos, Estados Unidos y China eh, que benefician a unos y a otros ¿no? por un lado China ha devaluado su moneda algo que pedía Estados Unidos desde hace mucho tiempo eh, por otro lado Estados Unidos ha dado el permiso para que China cree una zona de libre comercio con Japón y Corea del Sur que son aliados estratégicos de Estados Unidos por otro lado Estados Unidos ha permitido que tres bancos chinos Eh, operen con toda libertad en, en Estados Unidos por otro lado China ha abierto sus puertas de, pane, de par en par a la inversión estadounidense ha puesto menos trabas es decir, China lleva una estrategia muy clara y es eh, la guerra económica que frene la posible acción militar de, de los Estados Unidos y que frene posibles acciones de Estados Unidos que perjudiquen a China Yo lo añadiría el otro lado, que lo que demuestra que realmente los intereses de Estados Unidos van hacia ahí, es que hace eh, unos años en Europa tenían quinientos soldados y ahora quedan treinta y tantos mil, con previsión de que se queden en veinte mil. Que ante la terrible amenaza rusa, lo que han hecho ha sido mandar seiscientos soldados que han distribuido entre, entre Polonia y, y, y tal, han mandado un destructor... Eh, ...que lo han dejado de forma permanente en el Mar Negro... ...un destructor que miedo da... ...tremendo esto... ...es eh, eh, sarcasmo... ya, ya. ...por pues si no se entiende que a veces... ...de hecho eh, es verdad que han modernizado... Eh, el, ...el tema nuclear... ...porque con, cuando tienes las armas nucleares... Eh, ...pues a veces no necesitas eh, soldados... ...yo creo que a Estados Unidos... ...cada vez le preocupa menos Europa se han dado cuenta en este conflicto que Europa ha, ha permitido tener una dependencia económica de, de, de Rusia, con lo cual no pueden ni siquiera poner grandes sanciones a los amigos de, de Putin, ya no a Putin sino a sus amigos, porque eh, se puede eh, estropear el, el tema. Hemos visto como el expresidente alemán Schroeder trabaja precisamente para Gazprom, y es decir que, que eh, mmm, En Ucrania va a haber eh, guerra, yo creo que ya la está eh, habiendo, pero se, están, se van a matar entre los prorrusos y los pronacionalistas, eh, ayudados por la CIA, ayudados por el servicio secreto, de, los servicios secretos europeos, el otro bando ayudado por, por eh, los servicios secretos rusos, pero... Eh, que eh, van a intentar que eso es lo que sea, que se maten entre ellos y que nazca un nuevo Vietnam. Sobre el tema de China, saber qué opinaba a propósito de su posible asociación con Rusia, en toda esta historia le preguntábamos a Iván Jiménez, es autor del libro El Nuevo Gran Juego de Asia Central en Editorial Popular, él es historiador y periodista y nos decía lo siguiente. Seguramente... China será, a la larga, la, la más beneficiada, porque en, en Asia Central, si vemos, es desde 1991, cuando acciona la independencia, eh, está ganando terreno a pasos agigantados, sobre todo en el, en el terreno económico, las inversiones chinas y el volumen de comercio se ha multiplicado exponencialmente. Eh, Estados Unidos eh, es, eh, se está replegando eh, y... En, ya no solo en, en la cuestión de Afganistán o Irak, sino a escala global. Recordemos que a principios de año se comentaba que querían reducir su ejército a un volumen parecido al de 1940 y eso pues eh, es aprovechado por otras potencias para para ganar terreno para, o para jugar sus bazas y sus reclamaciones territoriales. Ya sea, por ejemplo, lo que estamos viendo en Ucrania con Rusia o toda. o toda la disputa que hay entre China y Japón por las islas. Del, del mar de China esta es la situación de China la suposición respecto a la alianza o no con eh, Rusia de Iván Jiménez también le preguntábamos sobre este tema a María José Pérez del Pozo la profesora de la Universidad Complutense nos decía lo que viene a continuación China es un, un aliado táctico siempre Eh, por lo tanto, en el caso de Rusia es aliado con Matices y en, con Estados Unidos exactamente igual. Es decir, con Rusia tiene buenas relaciones por el tema de la energía, pero no cabe duda de que son dos gigantes regionales que tienen muchos aspectos complementarios y muchos aspectos en los que tocan. Los dos son potencias nucleares, eh, los dos tienen aspiraciones eh, territoriales, eh, es decir, los dos son dos grandes... Eh, eh, Eh, gigantes que en, cuyos intereses no siempre coinciden. Es verdad que, por ejemplo, Rusia, en eh, China es un cliente, ha sido históricamente un cliente eh, en la compra de armas de, de la industria rusa, pero hay otros aspectos que los separan más que, más que unirlos. Eh, su posición en, en el conflicto de Oriente Medio, por ejemplo, o en el tema de Siria es muy similar. Su posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es también, con respecto a determinados temas, muy similar. Eh, y bueno, por ahí hay algunos aspectos comunes, pero también tienen otros que podrían eh, llegar a, a enfrentarlos. Fernando, querías eh, apuntar algo, De, también eh, Miguel, porque hay otro factor más relacionado con China, y es su influencia cada vez mayor, silenciosa también, como tantas cosas en China, en, en África y en otras muchas partes del, del mundo. Sí, porque la, las batallas eh, previas a cualquier conflicto se están moviendo ...fuera de, eh, de lo que tradicionalmente eh, se ha hecho, que es en Europa. En, en, en África, lo hemos contado en el Rosa de los Vientos... Eh, ...China eh, se ha eh, colado eh, y se ha unido a países como Estados Unidos o Francia... ¿no? Y, ...y está ahí buscando... Buscando eh, tener una presencia y buscando esos materiales que tanto gustan a, en, eh, en Occidente, pero al mismo tiempo hay lugares de, de enfrentamiento como en la península de Corea en la cual los intereses de Estados Unidos y los intereses de China son completamente, completamente distintos y, y hay países como como Japón que son conscientes de que les está llegando la, eh, el temor realmente eh, eh, chino porque Estados Unidos puede no preocuparles pero los japoneses son conscientes de que por ejemplo podría ser en Corea podría ser en Japón y podría haber un conflicto con, con los chinos con lo cual más vale armarse ellos que es lo que lo que están haciendo ¿no? bueno eh, África ¿no? eh, antes hablabas de, de los muertos de la primera y la segunda guerra mundial ¿no? En África ha habido muchísimos muertos en una guerra eh, mundial de la que nadie ha hablado, que, que ha sido la que han librado en los años 80, 90 y también los 2000, eh, Francia y Estados Unidos, ¿no? Es algo absolutamente brutal. Y ahora está pasando, estamos hablando de millones de personas, ¿eh? Millones de muertos en enfrentamientos directos, en guerras, en matanzas, etcétera, por no hablar de los muertos... Eh, por los desastres de la guerra, ¿no? Enfermedades, hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa es otra cuestión muy complicada y muy terrible, ¿no? Pero ahora mismo los dos grandes contendientes en África son China y Estados Unidos. Además, China eh como siempre está llevando a cabo una estrategia muy interesante, ¿no? Le sobra el dinero, le sale por las orejas, con lo cual están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en infraestructuras para mejorar las infraestructuras y la ...calidad de vida... ...creando hospitales, escuelas, etcétera... ...en determinados países de África... ...simplemente para ganar influencia de cara al futuro... ...no es lo que hablábamos antes... ¿no? ...los occidentales pensamos a cuatro o cinco años... ...los chinos piensan a 20-30... ...y a todo esto... Mmm, ...estamos hablando de la imposibilidad de la guerra... ...de los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera... ...pero ojo, que el Pentágono... ...y pocas horas antes de venir aquí... ...estaba leyendo algunos informes... ...tiene eh, unos planes de guerra contra China perfectamente trazados ¿no? y precisamente esos esos planes o teniendo en cuenta esos planes han colocado determinados eh, buques de guerra han colocado determinadas bases en determinadas zonas como por ejemplo en Filipinas están llegando acuerdos en Vietnam porque, porque quieren que sea una zona estratégica fundamental y todo eso, todo eso con visos a un posible ataque una guerra total contra China es decir, es algo que no están descuidando y sobre todo teniendo en cuenta que hay una corriente dentro del Pentágono y sobre todo dentro del Partido Republicano de los Estados Unidos que dice que si los Estados Unidos han logrado acabar con la Unión Soviética ¿cómo no van a acabar con China? y los planes consisten en desgajar China en cinco grandes naciones y para ello es fundamental tener el control de Oriente Medio ¿no? y ahí se explican las guerras eh, de la época de Bush ¿no? uh -huh. de Afganistán, de Irak, luego iban a ir Siria a Irán lo que pasa es que se frenaron porque, porque no les salieron bien ¿no? Pero es curioso, antes, en la época de Bill Clinton, eh, la gente que luego ocuparía cargos muy importantes en el gobierno de Bush, que además pertenecían a un Zinzang, un tanque de pensamiento que era el proyecto Nuevo siglo Americano, lo tenían claro, ¿no? El fin era China. ¿Qué se necesitaba? Controlar Oriente Medio. ¿Y qué necesitaban para controlar Oriente Medio? Un nuevo per Harbor dentro de Estados Unidos. Curiosamente, qué casualidad, eso fue el 11S, luego se conquistó Oriente Medio y el fin era China, tener la llave del grifo para que China no pudiese industrializarse. El trabajo sucio que, que pueden hacer a lo mejor en vez de las potencias, que no vayan directamente para que no se les acuse, puede ser cometido por los servicios secretos de los diferentes países. Bueno, me da vergüenza contestar esto teniendo a Fernando. Adelante. <risa> no, no, contéstalo, digo yo. Eh... Evidentemente, es decir, todos son juegos de, de inteligencia. Mira, y al hilo de China me estoy acordando de, de algo interesante y es que eh, un informe confidencial, o más o menos confidencial, aunque luego acabó filtrándose, eh, que realizaron dos coroneles eh, de la inteligencia china... Eh, digamos que disparó las alarmas dentro del Pentágono, ¿no? Estos dos coroneles lo que venían a decir es que la industria armamentística de los Estados Unidos ya controlaba a Estados Unidos. Es decir, manejaban a políticos, ponían a políticos, eh, habían llegado a acuerdos con grandes petroleras o habían invertido en petroleras, en tecnología. Es decir, que la industria armamentística ya había controlado absolutamente todo. ¿De qué se nutría esa industria armamentística? De los fondos públicos, ¿no? Había grandes inversiones de fondos públicos en armas que Estados Unidos nunca, jamás iba a utilizar. Por lo tanto, se estaba perdiendo ese dinero y eso podría provocar un caos y que Estados Unidos se resquebrajara económicamente. Y como digo, esto llamó muchísimo la atención el Pentágono. Eh, las guerras que estamos viendo, las preguerras que estamos viendo, están siendo movidas por los servicios eh, secretos en Ucrania. Por un lado están los servicios secretos de la CIA, y los servicios secretos europeos, que han apoyaron el golpe de Estado que quitó al, al presidente de Ucrania. Lo que pasa es que en Occidente le hemos llamado la llegada de la democracia. Pero eso fue favorecido, sin ninguna duda, por los servicios secretos que llevaban años filtrándose. Y sin ninguna duda... Es un país controlado, que ha sido controlado por los servicios secretos rusos, que son los que están detrás de todo el movimiento de ocupación de, del este, de ocupación de alguna forma para favorecer lo que ahora mismo está ocurriendo que es la guerra civil. Queremos seguir recibiendo vuestros comentarios en Almadía Rosavientos, ese es nuestro hashtag Almadía Rosavientos en Twitter, dice Miguel Ángel Martín tan compleja la situación es que China tiene comprada gran parte de la deuda externa de los Estados Unidos, como devalúen el dólar. Entonces sí que salía Pérez Gali dice que importante es el comercio y por lo que oigo en Rosavientos también el eh, fracking, son muchísimas cosas importantes, sobre las que también hablamos eh, ahora con eh, Cristina Martín Jiménez, es autora del libro Perdidos, en la editorial Martínez eh, Roca, Cristina Martín Cristina, muy buenas noches Muy buenas noches, Bruno. Cristina, hemos de pedirte disculpas. La verdad es que tenemos muchísimas cosas que queremos tratar esta madrugada. Este libro, continuación de tu obra sobre el Club Bilderberg, el club de los hombres más poderosos del mundo, que se reúnen dentro de muy poquitas semanas, el último fin de semana de este mes de mayo se reúnen y evidentemente todo lo que está ocurriendo en Ucrania va a ser el centro de todos los comentarios, porque el Club wilde y tú lo dices en tu libro Perdidos busca la Tercera Guerra Mundial, ¿es así? Exactamente, esa es la conclusión a la que llego después de 10 años de investigación, Bruno, y todas estas temas que estáis tratando, todo Rusia, China, eh, todo lo que es la geopolítica, ¿no?, el mapa de, de la Tierra, pues son temas que vienen eh, digestionándose en Bilderberg desde su creación, o sea, estamos hablando ahora de actualidad, que para ellos ya es como pasado, ¿no?, lo que hoy los medios de comunicación cuentan, los medios de comunicación tradicionales generalistas, eh, los más medias, los que están en manos de, de, de los bancos, ¿no?, porque se accionaría a un banquero, pues todo esto que nos están contando realmente es la capa superficial de lo que está ocurriendo. Digamos que, que para mí Ucrania es simplemente una excusa eh, para continuar con estos planes de, de control mundial que vienen desarrollándose desde hace 60 años, ¿no? Ahí yo en mi libro pues lo cuento como que la guerra mundial, la tercera guerra mundial que están buscando pues tiene tres fases. La primera es la fase de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial sutil y discreta, que es cuando ataca a, a la cultura, a la educación, a la religión, a las creencias de la gente, al conocimiento, a la información que recibimos. Después esta segunda fase, que la estamos viviendo ahora en Europa, en la, la fase de la Tercera Guerra Mundial económica y psicológica, esta crisis es una crisis perfectamente planeado por los amos del poder, por los amos del mundo, para conseguir un objetivo y después está la tercera guerra mundial que sería la clásica, ¿no? Y que también en algunos mirándolo desde determinada perspectiva, también está ocurriendo porque hay tantas guerras eh, en el mundo, tenemos las de Afganistán, las de Irak el Congo, eh, muchísimas que, que no se están contando pero que están ocurriendo y ese intento de Obama que es como el el títere ¿no? Realmente bajamos del mundo un un títere surgido de sus laboratorios de, de marketing, el que recoge el premio Nobel de la Paz al año de ser eh, nombrado presidente y defiende que hay que llevar a cabo la guerra justa porque es la forma en la que el mundo va a encontrar la paz. Encontramos tantas, tantas huellas que, que van dejando de que realmente es lo que quieren y que al final es lo que estáis contando, ¿no? que es un cambio radical de estructura, es un cambio de mundo, donde todas las potencias están intentando pues posicionarse, donde hay unas luchas, unas nuevas alianzas, y en las antiguas no sirven, ya, ya el mundo que eh, que conocimos está eh, está cambiando a pasos veloces y lo tenemos entre nuestros ojos, ¿no? lo estamos viendo, lo estamos palpando todos los días. Tú hablas en tu libro mucho de una palabra, hablas de, de muchas, pero una es el odio, la fuerza que tiene el odio y lo que puede transformar a la sociedad es cuando se dirige ese odio en una dirección. Ahora el odio se está dirigiendo hacia Putin o Putin se lo está ganando. ¿Tenemos que pensar que todo lo que creemos y pensamos es nuestra propia reflexión o es un poco lo que nos dirigen y lo que parece que quieren que pensemos? Es lo que quieren que pensemos. Nos estamos informando a través de sus medios de comunicación. Entonces, es claro que quieren eh, que pensemos pues que realmente eh, el problema es Ucrania. Eh, esta cultura del odio está en los dos bandos. O sea, tienen que fomentar el odio tanto en el bando pro -ruso como en el bando pro-europeo. Porque si no, no habría conflicto. Sin odio, el, para que haya una guerra, para que haya una disputa, ya sea en una oficina, en una redacción o en el campo de batalla tiene que haber odio, esta cultura del odio se implanta en la primera fase, en esa sutileza que nos llega a través de los medios de comunicación y que hace pues que odiemos a lo, que, que la gente se está odiando sin conocerse. Eh, hay un odio a lo islámico, hay un odio a lo ateo, hay un odio a lo cristiano, hay un odio a lo nihilista. Sin odio no hay guerra y ellos, eh, el Club Bilderberg, eh, los el del poder, eh, la trilateral, todas estas entidades que, que realmente no vemos, que ¿no? son es los que estamos viendo los giros, pues el odio lo están potenciando desde por la mañana hasta por la noche, desde que encendemos la, televisi la televisión hasta que la apagamos. Y yo, Bruno, eh, Silvia, Fernando y Manuel, la pregunta que me hago... Eh, ¿Por qué ocurre lo, lo que está ocurriendo en la Ucrania? Que para mí es una excusa. Eh, vamos a remontarnos a acordaros qué ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. que se implantó? La Sociedad de Naciones, que fue eh, lo que precedió a lo que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU. ¿Recordáis la palabras de Solana? Europa en plena crisis, Europa ahora debe ser el laboratorio de lo que podría ser un gobierno mundial. Yo pienso que este es uno de los objetivos claros eh, hacia los que se dirige el poder ¿no? En formar un gobierno mundial ¿Quién hay ahora mismo en la, en la, en la ONU? ¿no? pues Todos estos países que habían nombrado está China, está Rusia, y está Estados Unidos eh, están los más fuertes de Europa y realmente la ONU ya no sirve la ONU se ha quedado obsoleta este conflicto Que, que se ha provocado, que han provocado en Ucrania, es un paso más hacia el objetivo final que es ese gobierno mundial que ellos ya han manifestado que están trabajando para implantarlo? Bueno, es una pregunta... ¿Os la lanza un poquito a todos? ¿Qué opináis <risa> vosotros? Acojona un poco eso, ¿no? Pero claro, con esa interpretación que, que, que hace realmente es una una manipulación. Eh, fiarse también de Solana, pues bueno, también hay tampoco habría que prestarle mucha mucha eh, atención. Yo sí creo que estamos absolutamente manipulados... Bastante propagandístico de Solana, ¿eh? Claro, claro. Estamos absolutamente manipulados por la, por la por las dos potencias es decir, y ya estamos asistiendo nuevamente al juego de la manipulación es decir, normalmente es Estados Unidos el que manipula eh, eh, a la opinión pública lo que pasa es que Rusia ha aprendido mucho y ahora también nos está manipulando es decir, ahora mismo yo creo que nos están manipulando eh, a todos porque ahora el conflicto es eh, el que estamos viviendo en Europa es Ucrania pero realmente los conflictos son mucho efectivamente mucho más graves y, y los poderosos yo sí creo que, que si les dejamos un resquicio para que nos controlen directamente, pasaremos a ser sus esclavos. Pues es que daros cuenta que, que en esa fase de, de Solana, ¿no? que Europa era el experimento, eh, fíjate lo que ha salido de la crisis, con la excusa de la crisis, con, con el alarmismo, con el miedo, porque cuando se inaugura la crisis con la caída de Lehman Brothers, pues todos los presidentes, todos los líderes, comenzaron a emitir los mismos mensajes, o se refunda el sistema financiero o el mundo se va al colapso. ¿Qué ha pasado en este experimento europeo? Ya tenemos el gobierno mundial. En cuanto prueben el Banco Único Europeo, que está a punto, ese es el gobierno. Ahora mismo quien nos está gobernando en Europa es el poder del dinero, es la troika. Son los que han estado manejando a los países, son los que les han estado imponiendo los recortes. Es, ha sido el gobierno. A través de la crisis han implantado este gobierno de la Banca Única Europea. Por eso yo me pregunto si esto no es un paso más hacia ese gobierno en el que, bueno, la unión europea en la Unión Europea no hay democracia, no hay un poder soberano ya. El poder está en manos de esta institución que si empiezas a ver los nombres están todos en Bilderberg, en la trilateral, que son todos los mismos y son los que están manejando, y son realmente los que no están contando qué es lo que está ocurriendo, de verdad. Y otra cuestión, mmm, o sea, Putin también es socio de Estados Unidos en muchas cosas, ¿no?, que tal, lo que he estado comentando. Cuando Snowden se refugió, o, o lo refugiaron en Rusia, Putin dijo sí, lo vamos a coger, pero con una condición, que no haga daño a nuestros socios estadounidenses. Y él mismo dijo suena raro que lo diga, pero lo estoy diciendo. O sea que Hay tantas cosas que no estamos viendo que lo importante está en el fondo realmente. Vuelvo a reiterar que para mí Ucrania es solamente la capa más exterior de la cebolla El libro Perdidos es de Cristina Martín Jiménez, una de nuestras invitadas, la acabamos de escuchar esta noche en La Rosa de los Vientos. Cristina Martín, muchísimas gracias y dentro de unos días nos vemos porque estás en la feria del libro con tu, con tu trabajo, con Perdidos. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Luego, Silvia. Tantísimas cosas eh, que nos sitúa sobre, sobre la mesa. Y una de ellas, hace no mucho, hablabas de cómo, Miguel, y conversábamos sobre ello, cómo en cierto modo parece que la Unión Europea aunque hay tantísimas sensibilidades en diferentes, tantísimas posiciones en distintas. Nos lo decía Juan esaba Galán cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, un poquito de la situación actual, que Europa no deja de ser un lugar en donde eh, nos han hecho vivir juntos a vecinos que somos eh, muy distintos y no tenemos que pensar igual y a veces nos enfrentamos porque estamos eh, mal avenidos en algunas eh, cosas. Pero la Unión Europea, su estructura no deja de ser un poco el cumplimiento de algunas ideologías que tenemos eh, como muy peligrosas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver, eh, en la Unión Europea se toman determinadas decisiones... Pese a que en su concepto y en sus ideas y en lo que se busca, a mí me parece extraordinariamente positivo, pero luego hay determinadas cosas en su funcionamiento que son... Parece que la troika, que la Unión Europea forma parte también de, de eso, se ha convertido en un poder invisible y bastante incontrolable, ¿no? Casi como lo que está por encima de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, voy a ser muy claro y para resumir mi, mi opinión y mi punto de vista es que las decisiones que se toman en determinadas instituciones de la Unión Europea no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, porque quienes toman esas decisiones no los elige absolutamente nadie. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de, de, de un organismo como el Banco Central Europeo, que pudo atajar la crisis económica en, en Europa de un plumazo, ofreciendo créditos eh, eh, al 1%, por ejemplo, de interés, o al 0,5%. Sin embargo, hay una ley implementada por, la, por el sistema financiero internacional que prohíbe eso, con lo cual, ¿qué hacía el Banco Central Europeo? Dejar el dinero a determinados bancos, al 1%, que se lo prestaban a determinados países europeos, al 6%, al 7% o al 8%. Con lo cual, lo único que provocó es todo lo contrario. Es decir, alargar la crisis y hacer que muchísima gente sufriera mucho más. La cosa simple, oye, si hay una ley que lo que está haciendo es evitando que, que Europa salga a flote, es muy sencillo, todos nos ponemos de acuerdo y sacamos de media esa ley. Pero no hubo ningún tipo de acuerdo político. ¿Por qué? Porque quienes toman las decisiones no son los políticos, no son los que vamos a elegir dentro de unos días. No lo son. Son otra serie de instituciones y otra serie de, de personajes que dependen del sistema financiero internacional. Y esto, vamos, es tremendo. Eh, yo he escuchado a políticos españoles de, de primer nivel dic diciendo que los eh, parlamentos nacionales van a quedar para decidir cosas... Bueno, como el tema de los matrimonios homosexuales, o si se va a 120 o a 140. Con esto no quiero decir que, que, que eso, no, que, sea que eso pero... no sea importante, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo que son las grandes decisiones económicas y estratégicas no se van a tomar en los parlamentos. Lo van a tomar una serie de personajes que además... ¿Lo van a tomar o no lo toman? Lo toman. A, además, ya, con, con no, esa que... situación de puertas giratorias, sí, yo, sí, ¿no? Sí, sí. Que en el fondo dices, a ver, ¿esta gente que trabaja? ¿Para Goldman Sachs o está en el Banco Central Europeo? En el fondo trabajan para Goldman Sachs y de vez en cuando están en el Banco Central Europeo en la Comisión Europea. Pero, pero pe ¿Pensáis que esa crisis económica de la cual ellos quieren sacar tajada siempre, en un momento dado estarían tan presionados que podrían llegar a provocar esa hipotética Tercera Guerra Mundial que estamos comentando? Bueno, yo, yo, yo creo que, que, es que los los tiros van, van por otro lado. Si es cierto, si es cierto, y... y Y ahí ha sido una cuestión importante, que muchas veces eh, estos grandes poderes tratan de controlar todo y al final se les va de las manos, ¿no? Yo siempre digo que un día los zares estaban cazando y al día siguiente no tenían cabeza. Es decir, esto no se sabe por dónde va a salir, ¿no? E incluso puede salir por el auge de populismos, incluso de grupos de extrema derecha, es lo que estamos viendo en Grecia y es lo que está pasando en Francia con el Frente Nacional. Y puede pasar en España. Eh, Partidos políticos populistas o líderes populistas, me da igual, de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo centro, me da igual, pero, bueno, Venezuela, es decir, Hugo Chávez nunca hubiese llegado al poder si anteriormente eh, no hubiese eh, una, serie, una serie de gobiernos eh, bueno que realmente trabajasen para sus ciudadanos y que no dependiesen de intereses extranjeros, ¿no? esa es la realidad y de pronto el sistema político venezolano saltó por los aires y llegó al poder Hugo Chávez ¿no? y esto puede pasar perfectamente en Europa y no está todo controlado aunque en el Bilderberg tengan estrategias y, y marquen lo que puede pasar en el futuro no lo saben todo y esto se los puede ir de las manos el papel de Asia lo hemos hablado en muchísimas ocasiones eh, Fernando bueno pues cómo tensan la cuerda al comienzo insistimos era una ficción uh -huh. era una recreación era para, para entrar en ambiente nomás Pepe eh, El, el, el papel a nivel atómico las armas atómicas una decena de países en todo el mundo eh, prácticamente tienen armas atómicas cada una de ellas es capaz de destruir absolutamente todo y de provocar cosas como aquella el país que más miedo da un poquito por lo incontrolable que resulta es eh, Corea todos los servicios de inteligencia miran de vez en cuando a Corea y están vigilantes a lo que sucede ahí, es como un diente de sierra ahora estamos eh, subiendo un poquito la, la intensidad con Corea Pero estamos subiendo porque eh, no ha habido un acuerdo, es peligroso para todo el mundo, pero China, por ejemplo, no quiere que se acabe, que se acabe con Corea del, del Norte, porque mientras eh, al enemigo lo que hay que hacerle es mantenerle eh, frentes abiertos y que Corea del Norte esté ahí tocando las narices, eso... Eh, ...beneficia a China... ...porque en el momento en que China quisiera... ...se acababa el, el tema de, de Corea del Norte... Eh, ...recuerdo que hay otros dos países... Que, ...que se llevan a matar... ...que son India y Pakistán... ...que también tienen eh, armas nucleares... ...y que ahí está el juego también de, de, de Estados Unidos... ...y que luego hay otro país... Eh, ...que es Israel... ...que nunca ha reconocido que tiene armas nucleares y que eh, de alguna forma eh, sustenta eh, lo pequeño que es eh, su tamaño con, eh, con esas armas. Y, de, y aparte de esos cuatro, recordar eh, que eh, los otros cinco son eh, Estados Unidos, eh, Rusia, eh, Gran Bretaña, Francia y China. Tener armas nucleares significa tener un poder y significa, con que, todo. Y significa que es muy difícil eh, que ataques a, a esos países y entonces por eso es muy difícil que Estados Unidos se enfrente a, a Rusia eh, con armas nucleares, eh, por lo tanto estamos hablando de guerras localizadas de guerras por, por por países que te protegen y, entonces, y, y Rusia ha sido el más acosado en, en ese tiempo y por eso es por lo que Rusia ha dicho basta con el tema de, de Ucrania ¿no? ¿Qué dicen? Martín Espósito, buenas de nuevo ¿Qué Hola, dicen buenas. en Twitter? Almohadilla Rosa Vientos, ese es nuestro hashtag pueden seguir comentando aquello que deseen y sigue habiendo mensajes uh -huh. y nos siguen diciendo cosas. Ángela Marpe se pregunta qué hacen las grandes potencias para evitar masacres como la de Siria, que alguna guerra puede ser la final, Adelita Dalvi, que algo ha de pasar, que la división de riquezas se ha desequilibrado y esto ha de tener un coste. No va a pasar absolutamente nada, dice Miguel Ángel Martín, un poquito de Polonio 210 en la dieta, de los que la han liado y ya está, Putin Masterchef en fin, y también por uh, correo electrónico nos ha escrito Darío Santana yo creo que quieren comenzar dice Darío una guerra porque el sistema económico está en ruina y las deudas las tienen los asiáticos así que si matan a los asiáticos y luego procuran matar a parte de nosotros mismos habría una sociedad más reducida donde la élite o la élite mejor dicho seguiría dominando y no tendría deudas ni inquietud de tener millones de pobres porque ellos mismos los habría matado y en Twitter también María Toro está contenta dice que es un gusto escuchar a Cristina en fin. la verdad es que es un gusto escuchar a ella, es un gusto escucharle a Fernando, es un gusto escucharle a Miguel Pedrero, es un gusto absolutamente todo, la verdad es que estamos haciendo un programa con muchísimas informaciones que se nos van a quedar el 99,9% aproximadamente en el tintero, pero eso ya lo sabíamos. Lo que sí que nos podemos plantear, Miguel, una cuestión es si la crisis ha sido el detonante de muchas de estas cosas la crisis fue uno de los detonantes de la segunda guerra mundial uh -huh. se produjo una serie de situaciones yo no sé si forzadas o no forzadas pero la crisis eh, no es eh, más que un cambio de sistema pero también es un cambio de situación geoestratégica bueno, eh, sin, sin ninguna duda no yo además soy de, de los que pienso que que esta crisis si, si no planificada Los que estaban detrás sabían lo que iba a pasar, pero desde mi punto de vista tampoco les importaban demasiado las consecuencias. Cuando nosotros íbamos al banco a pedir una hipoteca nos la tiraban a la cara, ¿no? Uh -huh. Tú decías, vaya, pero si no la puedo pagar, no, no, te la tiraban, es igual, porque ese no era el negocio, el negocio era, tú lo sabes bien, era el mercado de derivados, es decir... Eh, coger tu hipoteca, la de fulanito, la de menganito, hacer un paquete y venderla al, al doble, a otro banco, que a su vez se lo vendía, al triple, a otro, y así eso creaba una burbuja financiera, pero en el medio las ventas creaban comisiones, con lo cual los grandes directivos y, y de, de, de, de los grandes bancos... y Y, y las grandes agencias de inversión lo que hacían era llevarse unos beneficios enormes, en realidad, de un dinero que no existía. Cuando eso reventó, porque está claro que iba, que iba a reventar, y hacía mucho tiempo que las bolsas de, de todo el mundo, por ejemplo Wall Street, estaba buscando desesperadamente inversores para tapar esa burbuja, de hecho, y creo que lo he comentado aquí en este programa en alguna ocasión, el que era director de la bolsa de Wall Street, Michael Grasso, llegó a viajar a Colombia y reunirse con los líderes de las FARC para que invirtieran su dinero en Wall Street, simplemente para, para, para tapar esos agujeros. ¿no? Sabían que, que esto iba, iba a estallar y que a los estados no les iba a quedar otro remedio que trasladar dinero público a las arcas privadas para evitar que el sistema financiero saltara por los aires y aquí se da la gran paradoja y es una vez que los estados se descapitalizan porque tienen que ofrecer ese capital público a, a empresas privadas en este caso al sistema financiero internacional pues resulta que los estados no pueden hacer frente a sus pagos con lo cual tienen que pedir el dinero prestado ¿y a quién se lo piden? a quien se lo han regalado, que se lo presta, no se lo regala, a un interés enorme. Y como los estados no pueden pagar, lo que está haciendo ya el sistema financiero y los grandes grupos de, de inversión pues es comprar a precio de saldo empresas públicas. ¿no? Es decir, se están haciendo prácticamente con el control de todo. Yo no sé si esto fue planificado hasta el, hasta el mínimo detalle, pero estoy seguro de que sabían lo que iba a pasar y que tampoco les importaba mucho las consecuencias eso sí, las eh, consecuencias, Fernando, lo que hay que primero tomar aire, saber cómo están eh, las cosas pensar que hace 100 años creíamos que todo estaba muy bien y finalmente estalló que ahora tenemos bombas atómicas, que paradójicamente puede ser el, el freno a todo ello pero sobre todo que el freno sea el diálogo y hablar, ¿no? Sí, que en realidad eh, hay algunos países que estamos pasando una crisis tremenda y otros que no están pasando tanta crisis. Y que al final eh, hay países eh, como Rusia que tiene eh, unos ingresos eh, importantes con todo el tema de hidrocarburos, y, eh, Alemania que tiene unos ingresos importantes, Estados Unidos, quiero decir, que eh, son países... ...que eh, van a, a absolutamente a, a su bola. Yo creo que a Estados Unidos eh, le importamos lo que le importamos, eh, a Rusia riem de riem... Y entonces yo creo que hay unos actores que están en, en ese juego que hemos descrito tan perfectamente, que es el juego de, de yo me tengo que asegurar eh, un, una serie de elementos para mi supervivencia, eh, vamos a nuestra propia bola y, eh, metiéndonos en, en países eh, emergentes eh, de África y de Asia, y luego cada uno que, que se preocupe. Al final... Eh, Hay pequeñas peleas como hemos visto en, en, eh, y vemos en todo el mundo, en el cual al final eh, en África en, no mueren los soldados franceses ni los soldados americanos, mueren mm -hmm. eh, los pobres negros y, y, y, y al final eh, en los conflictos bueno, pues, de Ucrania pues, morirán los ucranianos, unos pro rusos, otros pro yanquis, pero al final... Eh, seguirán a, a su bola. Sobre la posibilidad de que esto vaya más, le preguntábamos y nos tranquilizaba, en cierto modo, el periodista, historiador Iván Jiménez. Yo la guerra mundial, no, por suerte, no la veo no la veo inminente. Yo creo que se está volviendo un poco, ya no solo en Asia Central, sino a escala global, a, se está volviendo a unas actitudes geopolíticas del siglo XIX, y también es consecuencia de de esto que ya llevamos un tiempo hablando ¿no? de que vamos hacia un mundo multipolar pues ahora digamos ha pasado de, de los análisis académicos o periodísticos y lo estamos viendo realmente en, en los hechos del día a día ¿no? hay es un de, un detrimento de la influencia de Estados Unidos a, a escala global y como otras potencias pues van van ocupando esos espacios eh quizás es, se ha hablado mucho también de que estamos en una situación muy parecida hace un siglo de 1914. Yo creo que no, yo creo que eso, que vamos a ver eh, quizás más focos de tensión, pero no una, una guerra a escala global aún, no, porque, por ejemplo, ahora podemos ver cierta eh, coincidencia de intereses entre China y Rusia, pero a la larga puede ser muy interesante qué papel adopta la relación entre estos dos países y realmente eso era una colaboración más profunda o acabarán rivalizando por unas otras cuestiones. Y sumando China y Rusia a su potencial militar, Eh, aún no igual al de Estados Unidos, que esto sí que, por ejemplo, hace un siglo, sí que era, sí que está más igualada la, el equilibrio de fuerzas militares, porque eh, el presupuesto militar de Estados Unidos, lo, para igualarlo, hacen falta los 15 siguientes países, y precisamente la mayoría, aunque Rusia y China van detrás, pero la mayoría de esos países son de la OTAN, con lo cual un equilibrio global de fuerzas militares entre los bloques aún está muy lejano. Y nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, corresponsal de Onda Cero. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Agustín, ¿eh? tú eres de los que piensas que es imposible que el mundo se enfrenta a un conflicto internacional. Eh, no le veo a usted, señor Cardeñosa, dirigiendo una columna de marines en las playas de Filipinas o a nuestra querida Silvia conduciendo ambulancias por Madrid al estilo de la reina Isabel en sus tiempos del blitz sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial estamos ante un escenario hipotético 100 años después del fin de la Primera Guerra Mundial y a 70 años de la Segunda un juego de guerra que les gusta montar en ocasiones a los generales del Pentágono y digo yo que también a los hombres fuertes del Kremlin o los palacios de poder de, de Pekín o incluso, quién sabe si son los planes que tienen montados ya en Teherán o Corea del Norte los enemigos y rivales más acérrimos de Estados Unidos pero con unas mil armas nucleares en el mundo, eh, que pueden ser el mayor impedimento o la causa de una tercera guerra mundial, según se mire, a mí me parece que es muy difícil que la pueda haber. Por lo que seguro que en estos juegos de guerra que tienen en sus manos los generales del Pentágono, Se utilizan las armas nucleares norteamericanas, esas aproximadamente 7.700 frente a las 8.500 de Rusia, como el mayor elemento disuasorio para la destrucción mutua. Por mucho que haya voces en Ucrania que anticipen que lo que está sucediendo en ese país puede terminar en un conflicto armado nunca visto. Hay que decir, eh, quizás para echar agua helada a esos gritos de calamidades futuras, ...que anticipan los ucranianos... ...que las encuestas que se realizan en este país... ...indican que los norteamericanos... ...quieren que su gobierno se retire de la escena internacional... ...y se dedique más a los asuntos de casa... ...a la economía, al desempleo... ...a que bajen los precios de las universidades... ...a reducir la desigualdad laboral... ...y a mejorar el nivel de vida general de las minorías... ...esa es quizá la verdadera amenaza nuclear... ...que tiene en su mesa Barack Obama... ...que por cierto Bruno... ...si hubiera una amenaza de una tercera guerra mundial no hubiera estado cuatro horas jugando al golf como ha hecho hasta hace unos pocos momentos desde luego, esto quizá indica el eh, poco impacto, no sé si nulo que alguno habrá tenido desde luego, pero quizá no el mismo que ha tenido aquí las eh, declaraciones del primer ministro ucranio advirtiendo de, de eso allí en Estados Unidos, eh, ¿qué piensan ante sus palabras? está claro que eh, Ucrania es un asunto que eh, está dividiendo a Washington y A, a Moscú separándolo muchísimo más pero que aquí nadie cree que tiene una solución militar eso es, está asegurado sobre todo porque estamos hablando de dos potencias nucleares estamos hablando de dos enemigos eh, que son capaces de la destrucción mutua y eh, el presidente norteamericano ayer mismo con eh, eh, la canciller alemana Angela Merkel habló de una serie de sanciones importantes sobre varios sectores vitales de la economía eh, eh, rusa como puede ser el energético o también el financiero pero siempre y cuando dando a Vladimir Putin la opción de llegar a un acuerdo diplomático que evite este tipo de castigos eh, de Estados Unidos y también de Europa a sabiendas Bruno de que Europa sería la más dañada en esas mm, eh, sanciones porque eh, está claro el intercambio comercial entre eh, Estados Unidos y Rusia es de aproximadamente unos 26.000 millones de dólares cifra importante pero que se queda muy muy muy pequeña cuando se compara cuál es el intercambio comercial entre Europa y eh, Rusia de 370.000 millones de dólares anuales eh, entonces eh, a pesar de Lo que en este momento es una crisis importante de confianza entre Rusia y Estados Unidos, lo importante es encontrar una solución diplomática pero que nunca aquí se habla de un conflicto militar por salvar a los ucranianos o por garantizar de que algunas eh, ciudades del este de Ucrania siguen bajo el control de Kiev. En cambio, si sí, hay algún analista, que se supone que es un experto económico, o así se presentan, que dice que prácticamente para Estados Unidos meterse en una guerra mundial pues le vendría muy bien para solucionar la gran crisis económica que tenemos. Yo, que Silvia, dudo de que eso sea posible porque la incertidumbre, el miedo, el temor a lo desconocido... Es lo que menos quieren los mercados mundiales y en este caso el mercado mundial más importante que es Wall Street, que quiere seguridad, que quiere eh, que no haya conflictos que puedan suponer... Eh, primero, evidentemente una guerra bélica, el, la subida del precio de, del petróleo y el enfrentamiento eh, comercial eh, entre distintos continentes, ya sea Estados Unidos, Europa o, o Rusia. Eh, yo no entro en ese escenario, me parece absolutamente impensable, irreconocible y eh, Estados Unidos eh, no desea ningún tipo de conflicto armado eh, con, con Rusia, sobre todo porque de nuevo... Eh, estamos hablando de potencias nucleares y eso garantizaría la eh, destrucción mutua eh, siempre cabe un escenario extraordinario ...de que algún eh, país... ...a los que aquí se denomina... países esparia, como en este caso... ...podría ser Corea del Norte... ...provocar algún incidente... ...utilizando algunas de las armas nucleares... ...que tienen su poder... ...pero para ello Estados Unidos... Eh, ...se limitaría a responder militarmente... ...con mucha fuerza... ...contra estos hipotéticos escenarios... ...que podrían ser o bien de un país... ...o de algún eh, grupo terrorista... ...pero no estamos hablando de una... ...de una conflagración mundial... ...a nivel de una tercera guerra mundial que eh, por mucho que algunos digan que podría interesar a la economía norteamericana yo creo que ese, ese escenario es completamente irreconocible y que no está en la mente de casi nadie aquí en este país y ojalá sea así, ojalá no solamente esté en la mente sino que jamás esté en la actualidad Agustín Alcarada, corresponsal de Cero en Estados Unidos un placer, como siempre saludos y buenas, buenas noches, noches. Y, adiós y nos quedan, nada, apenas dos minutos pero muy rápidamente porque ha mencionado la reunión ayer de Merkel con Obama Alemania importante en la Primera Guerra Mundial, como dice también en la Segunda Guerra Mundial. Ahora está ahí, entre dos eh, campos. ¿Qué puede pasar con Alemania? Eh, muy rápido, lo ha comentado antes Fernando, yo creo que está claro. Es decir, Alemania ne necesita el gas ruso y con la boca pequeña ha criticado a, a Rusia, incluso ha apoyado las sanciones, pero con la boca pequeña. En el fondo... Mmm... Le, se le atrae al Pairo la historia de, de Ucrania, básicamente, y lo que le interesa es seguir recibiendo ese gas ruso. Fernando Rueda, me imagino a los agentes secretos alemanes que son de los más eh, importantes precisamente por esa historia. Eh, esa sí. historia tiene, tiene, tiene un peso y tiene unas eh, consecuencias. Y los agentes secretos alemanes, imagino que recomendándole a Merkel qué hacer. Pues mira, a eh, Alemania lo que le interesa es Alemania. y Por lo tanto... Eh, punto redondo. Otra Ahí cosa está es... el, el problema y mucho eso, eso genera odios a veces ¿eh? sí, lo que sí, eh, antes. pero eh, lo han demostrado mm. Lo único que pasa es que para proteger a Alemania repito siempre los, eh, las guerras hay que tenerlas lo más alejados posible. por lo tanto, Yo estoy seguro que hay, hay agentes del BND, del Servicio Secreto eh, Alemán, eh, ayudando a los nacionalistas a luchar contra los, los, los rusos en colaboración con los agentes de la FIA. Y poniendo todos los medios eh, a, a su disposición para espiar a Putin y para hacer todo lo posible, pero siempre... Eh, en plan secreto. Fernando Rueda, muchas gracias. Un saludo. Miguel Pedrero, muchísimas gracias. A ti. Ojalá, ojalá nunca, y este debate, hemos hablado con mucha pausa de todo lo que está ocurriendo en el mundo, ojalá nunca haya que dar una noticia como la que decíamos y como la que dábamos al comienzo. Era una ficción, pero es un riesgo que siempre está ahí.